Los increíbles viajes de Simbad. primera parte Hola, Tak Hola, Tik ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué este océano es siempre tan aburrido? ¿Aburrido? ¿Pero qué estás diciendo? Es el lugar de aventuras y de exploradores intrépidos Sí, ya, las aventuras del agua Las olas son gemas admirables Y esos viajeros son tan intrépidos que me dan comida rancia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seas tan negativo, Tic. De vez en cuando viene un hombre que demuestra valor y amor. Por lo desconocido. Como Simbad. ¿Simbad? Sí. Simbad el marino. ¿No lo conoces? ¡Ay! Oye, vamos al caldero mágico. Vale la pena ver sus viajes. Solo hay agua ¿Vas a hacer algún abracadabra? Ay, oh, abracadabra ha quedado muy anticuado Mira y aprende Agua, agua clara y azul Muéstranos qué hay en tu fondo azul ¡Oh, agua mágica! Muéstranos la historia de Simbad el Marino ¡Bienvenido a Bagdad! La ciudad de las emociones Y el hogar de nuestro Simbad el Marino Simbad, me han dicho que te vas a otro mercado a negociar Sí, tío, he sido un estúpido gastándome todo el dinero que había ganado mi padre No me queda nada, tengo que continuar con su negocio Parto mañana con otras personas de Bagdad Muy bien, hijo, buen viaje, que te vaya muy bien Y así, Simbad partió para su primer viaje A Sebad le gustó su primer viaje a bordo. La brisa, el viento, las cristalinas aguas azules le llamaban la atención. Pero poco a poco se cansó. Quería poner pie en tierra desesperadamente, pero no había ni señal de una triste isla cercana. Cuando de repente... ¡Capitán, veo una isla pequeña! ¡Sí, capitán, mire! ¡Tanto Tomar mal me estaba, estaba matando! ¡Por fin un trozo de tierra! Esta isla parece bonita ¡Oye, Simbad! ¿A dónde vas? ¡Está lista la comida! Volveré enseguida Quiero no. echar un vistazo Esto es precioso Pero tengo la sensación de que algo va mal La tierra parece diferente Un momento, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueve la tierra? Tengo que regresar al barco Simbad corrió a toda velocidad Pero estaba en las profundidades del bosque Y estaba muy lejos Enseguida los otros mercaderes también sintieron el movimiento de la tierra ¿Por qué se mueve esta tierra? ¿También lo has sentido? ¡Oye, despierta! ¡La isla se está moviendo! Algo va mal ¡Sí! ¡Regresemos al barco! ¡Corren! ¡No es una isla! ¡Es una ballena durmiente! ¡La hemos despertado con la vela! ¡No! ¿Por qué esta ballena duerme en la superficie del agua? ¡Sálvese quien pueda! ¡Corren! Y efectivamente La ballena llevaba durmiendo tanto tiempo que le había crecido un bosque Todos estaban tan aterrorizados que ni sabían quién estaba en el barco ni a quién dejaban atrás Simpat corría lo más rápido que podía, pero entonces... ¡Oh! ¡La tierra se hunde! ¿Qué está pasando? La ballena se hundía en el agua y se llevaba todo el bosque con ella ¡Esperad! ¡Oh! Sinbad pensó que se había acabado todo Pero a veces el destino tiene otra cosa en mente ¡Oh! ¡Mis hombres! ¡Oh! ¡Se ha ido el barco! ¿Qué hago ahora? No debo perder la esperanza El mar me llevará a alguna parte Sinbad flotó en el árbol durante días y noches Por fin llegó a la orilla Estaba tan cansado que se quedó inmediatamente dormido Cuando se despertó estaba hambriento y sediento ¡Oh! Este lugar no tiene nada Si quiero sobrevivir tengo que intentar subir Debe de haber algo ahí arriba ¡Caray! ¿Dónde estoy? ¡Agua! ¡Oh caramba! Cuando estaba en el barco echaba de menos la tierra. Ahora que estoy aquí echo de menos el agua. ¡Qué hambre tengo! ¿Qué es ese ruido? ¿Caballos? Entonces debe de haber gente por aquí. Eres un caballo fuerte. ¿Dónde está tu jinete? Oye, nunca te hemos visto por aquí. ¿Quién eres? ¡Oh, qué alegría encontrar por fin algún humano! Tranquilo, no soy un ladrón ni nada parecido Tenía hambre, así que vine al bosque a por comida Soy marinero Estaba en una isla flotante que en realidad era una ballena que me hundió, pero un... ¡Ja, ja, ja! ¡Una ballena! Ya Quizá te hayas dado un golpe en la cabeza, amigo mío Te daremos primero comida También me golpeé la cabeza, pero era una ballena Y sí, un poco de comida me vendría bien Y después me hundió con ella. Bueno, imagino. Todos estos años la ballena flotando con un bosque a la espalda, un bosque entero. Y un puñado de hombres con su hoguera la obliga a sumergirse bajo el agua. No me extraña que la ballena se enfadara. Os lo aseguro, mi tripulación no me echó de menos cuando elevaron el ancla. Y no les culpo. Todos temían por sus vidas. Mi mala suerte, supongo. Fui el único que se quedó dormido en el mar. ¿Mala suerte? ¿Qué dices? Tu historia es fantástica. ¿Sabes que solo venimos a esta parte de la isla una vez al año a alimentar al caballo del rey? Si te hubieras quedado aquí dormido, nos habríamos ido. Nunca habrías encontrado el camino a la parte habitada de esta tierra sin nosotros. ¿Parte habitada? Claro. ¿Dónde vive la gente? Te llevaremos allí A nuestro rey le encantará oír tu historia Los soldados llevaron a Simbad a la parte habitada de la isla Era un pequeño reino con gente amable Simbad conoció al rey y le contó su historia hmm. Este mar está lleno de sorpresas y misterios Eres un hombre valiente Les ordenaré a mis hombres que te cuiden muy bien ¡Oh, su Alteza! Es más de lo que pedía Esta mañana pensaba que me moriría en esta isla Y estoy aquí delante de un rey generoso Por favor, permítame que me gane la vida ¿Entonces quieres ganarte aquí la vida? Estoy impresionado ¿Ya ¿No dijiste que eras mercader? Bueno, entonces tengo el trabajo perfecto. ¿Por qué no nos ayudas a registrar las mercancías que transitan por el puerto? Oh, eso sería genial. Sinbad se sentía honrado por poder ayudar. Después de todo, le habían salvado la vida. Pasaron unas semanas y Sinbad, como era Sinbad, se aburrió de ese trabajo. ¡Ah! Oh, ¿Cómo podré volver a Bagdad? Es imposible que el rey me preste un barco para regresar ¿Y cómo puedo regresar? Oye, ya sé la manera Por lo que sé, podría acabar en la misma ballena otra vez Apuesto a que su vida es más aventurera que la mía Un día, mientras Simbad estaba registrando un cargamento Bueno, esto pertenece a Simbad. Un momento, Simbad. Oye, te conozco ¿En serio? No pensé que tuviera una cara tan común. Este cargamento pertenece a un mercader que tuvimos en nuestro barco, Simba del Marino. Por desgracia lo perdimos en el mar. ¡Qué alegría! Yo soy Simba del Marino. Y yo el rey de esta tierra. Y ese es un chiste muy malo. Conozco al rey de esta tierra y te estoy diciendo la verdad. Sé lo de la ballena. Me sumergió en el agua y llegué flotando aquí. ¡Soy Sinbad! ¡Oh! No te conté lo de la ballena. Me estás diciendo la verdad. ¿Verdad? ¡Oh, Sinbad! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Vuelves con nosotros! Sí, claro que sí. Echo de menos mi casa. Tengo que ver al rey para explicárselo. Sí. Eres afortunado de poder regresar a casa, Sinbad. ¿Has trabajado mucho aquí? Les ordenaré a mis hombres que te paguen. Y toma, guarda esto. Eres un hombre valiente. ¡Buen viaje! Es usted muy amable, Su Alteza. Y así, Simbad cogió el barco y regresó a casa. Con su gente, amigos y familia. ¡Caray! ¡Tac! ¡Este océano está lleno de misterios! ¡Un bosque en una ballena! Habría pensado. Ah, y eso no es todo, Dick. Ah, ¿No conoces la historia del huevo y la de las serpientes? ¿Qué? ¡No! ¡Cuéntamela! <risa> ay, ¡Todo a su debido tiempo, amigo mío! Ahora vayamos a comer algo. Tengo hambre. ¡Sí! ¡Vamos a la ballena durmiente! ¿Qué? No, ahora no voy a volar hasta allí. <risa>